Pues bueno, estamos platicando con el compa Alonso. Tú nos puedes decir dónde te encuentras y cuál es la situación que están viviendo, por favor.、Sí. Y ahorita nos encontramos aquí dentro de la institución,、eh, en la comunidad de Quiripetío, Michoacánes, donde se encuentra en la institución, pues, la Escuela Normal Real Vasco de Quiroga, pues. Ajá, y eh, pues eh, ha estado circulando información sobre que diversas corporaciones de la policía han estado acercándose. Amagando con intentar recuperar los camiones que ustedes tienen, pues ahí decomisados. ¿Cómo está la situación, por favor? Sí, en ese, por ese lado, pues sí, es, es real, pues es cierto. Por ahí ya desde el día de ayer por la mañana se mencionaba una orden de desalojo, primeramente a lo que vienen siendo solamente a los puros camiones, pues, pero nada más era a nivel Estado, ya posterior se colapsó a lo que v i e n e siendo a nivel federal, con el, no solamente el desalojo de los autobuses. También de, del estudiantado, pues, y ya a partir de ahí, pues, todo el día prácticamente hubo, se p o d decir, un, un hostigamiento psicológico, podríamos decirlo así, en el sentido que nada más, este, como que querían y como que no querían, como que intentaban de esa manera. Por ahí fueron dos veces las ocasiones que, que sí nos preocuparon de esa manera, y al final fue el día de, bueno, hoy por la madrugada, pues, como a las doce más o menos, la una de la mañana. Eh, que por ahí ya prácticamente intentaban ahora sí que meterse dentro de la institución, el cual pues por ahí realizamos algunas acciones y fue cuando se, se retiraron, pues prácticamente. Oye, ¿ustedes estian, están ahorita bloqueando a, a algún camino o se encuentran ustedes en, dentro de la escuela?、Eh, nosotros ahorita no, no estamos bloqueando ni nada, lo ú n i c a m e n t e que estamos haciendo ...pues es un, un poco de difusión solamente. La mayoría de los compañeros estamos aquí dentro de la institución. Oye, ¿y qué corporaciones de la policía son las que han hecho presencia ahí este, y a qué distancia se encuentran de la normal ahorita?、Eh, pues mira, las la fuerzas policías son, son federales, federales, lo que viene siendo los BOE, el Grupo de Operaciones Especiales, Igual、eh, Federal de Caminos, Policías Estatales, son los que prácticamente están aquí. Ahora sí que rodeando lo que viene siendo la institución v o l a n d o sus rondines. ú c t i v a m e n t e el retén que, que se tiene está alrededor de 5 o 10 kilómetros, más o menos. ¿El retén quién lo puso?、Eh, pues ahora sí que el, el, el Estado, pues, el gobierno del Estado, es la, la orden que tiene en su momento los lo retenes, pues están por las dos entradas. Tanto para nosotros trasladarnos a la ciudad de Morelia como para trasladarnos a la ciudad de p á t z c a r o es donde están los, que los retenes. ¿No están dejando salir ni entrar libremente a los estudiantes de, a la escuela? Eh, eh, sí, los dejan entrar y salir, pero una vez cuestionándolos a, a los camiones o en este caso a los, com, a los jóvenes, pues les preguntan que si están dentro de la institución de aquí de la Normal de Tiripetido o si pertenecen a otra institución, pues. Si nos puedes comentar cómo fueron las acciones que estuvieron realizando durante los días anteriores a, a que llegara la policía,、uh -huh. ah, pues mire, nosotros empezamos a realizar las actividades desde el día viernes.、Eh, las actividades las empezamos a realizar porque ese día, por la mañana, a las 10 de la mañana, se presentó lo que viene la Secretaría de Educación de aquí del Estado a la institución, en el cual este, por ahí teníamos una. Una negociación, una minuta en la cual ella iba a estar asistiendo a la institución para de alguna manera, este, ahora sí que ver las necesidades que teníamos como normal, pues, o como institución.、Eh, entonces, prácticamente fue de esa manera que estuvo asistiendo, pero prácticamente nosotros la, la esperábamos en la puerta principal, pero pues,、eh, ahora sí que se llegó por la parte trasera, pues, en donde ya nos dimos cuenta, pues ya estaba dentro del comedor. Ahora sí que burlándose de la, de la comida que en su momento nos estaban dando, pues, o el desayuno, la secretaria de Educación Pública, que bueno, ahora sí que burlándose de, de la alimentación que en su momento estábamos consumiendo, y decía que no, pues que ella no iba, no iba a desayunar con nosotros por la, por, la, por la misma, el mismo desayuno pues, que nos estaban dando. Igual empezó a conversar con diferentes compañeros de la base, cuestionándolos, y ya posterior de ahí. Este, nosotros quisimos dialogar con ella, en la cual ella pues, se negaba, ¿no? se negó directamente. Entonces, inmediatamente empieza a realizar lo que viene siendo ahora sí un rondín dentro de la institución. Ahora sí que entrando a, a los dormitorios de algunos compañeros, como que si fuera como que como si nos estuvieran saqueando, pues entra directamente sin permiso, como que si, como, como que si fuera a su casa, pues entra de esa manera. ¿Quién le iba acompañando? Eh, prácticamente estábamos todos los compañeros de, de la base y compañeros de l comité. ¿Pero ella sola?、O? Y iban algunos fun o sea, funcionarios con ella, pues, como era el subsecretario de Educación y algunos guardaespaldas que, que ella traía, eran los que le iban acompañando ya parte de la base y parte de nosotros. Entonces,、eh, por ese sentido, pues llega a los dormitorios y inicia ahora sí que a, a esculcar o a revisar todos, pues de. De, de cómo vestíamos, hasta ahora sí que la ropa interior, pues podríamos mencionar d e estaba revisando ahora sí que los, los lockers, pues o los casilleros donde nosotros guardamos ahora sí que nuestros productos personales, pues también quería, quería revisarlos, ¿no? O sea, prácticamente venía violando, violentando el derecho a los que nosotros tenemos como institución y como personas, aparte del derecho de la privacidad, pues también la violaba. Entonces era el sentido en el cual nosotros sí nos molestamos. Un tanto, pues, el cual también reaccionamos de esa manera, optamos de esa manera en mencionarle de que no podía estar dentro de la institución, por así que la, la situación o las condiciones o, o prácticamente las actitudes que estaba tomando, pues, de que era que ella mencionaba que por ser la secretaria de educación del Estado, por ser la titular, la titular, pues iba a hacer lo que ella quisiera, pues, así nos los, o sea, nos los dejaba ver. Oye, Entonces, y, y, ajá, y después de eso, ¿qué? Que, eh, ¿Se retiró ella o, o cómo fueron las cosas? Sí, pues、eh, directamente, como no quiso dialogar con nosotros, pues ya o sea, no tenía caso que siguiera dentro de la institución si no iba a haber un, un diálogo. Pues nosotros estábamos dispuestos, pero pues ella no se negó, prácticamente se retiró de la institución porque ya no la dejamos que avanzara más. Ahora sí que revisando pues, lo, que, lo que ella decía, pues ya también nos opusimos en ese sentido y pues prácticamente decidió retirarse de, de la misma institución. Sin ninguna negociación, sin ningún diálogo. Entonces, nosotros a partir de ahí, de, de alguna manera, de las necesidades y encabezando lo que viene siendo ahora sí la problemática, pues era lo que viene siendo l a v e n t a la matrícula de, de la institución de, del nuevo ingreso para la generación 2012-2013. Era una de las peticiones y la otra era del de, respeto a lo que viene siendo la, la publicación de la convocatoria. Era lo que le manejábamos, algunos de los puntos principales. Aparte, independientemente del pliego petitorio que, que tenemos como institución, pues, y las necesidades materiales en cuanto a infraestructura, pues, era lo que le mencionábamos. Entonces, no, no quiso e lavar y fue de esa manera que empezamos a accionar nosotros con la toma de unidades, pues. Pero también aclarando ahí de que no, o sea, no, no secuestro, sino prácticamente una toma de unidades solamente, o sea, haciéndole saber a la sociedad el motivo por el cual lo estábamos haciendo y explicándole las razones, pues. Igual a la misma sociedad que en su momento viajaba, y a, en este caso a los conductores. Oye, se、sí, hablaba de que tenían ustedes secuestrados a conductores. ¿Cómo Ellos, este, e ustedes lo, pues, les hicieron saber que no estaban secuestrados?、Eh, de alguna manera, los medios de comunicación, pues era lo que, lo que mencionaba, ¿no? De que teníamos secuestrados a los choferes, los que teníamos amarrados, y los que prácticamente los teníamos en malas condiciones. Que la realidad pues, es diferente. pues, Ya por ahí t e n d r n entrevistado a varios, a varios choferes, en la cual、pues, le mencionan que no es cierto. pues, y, pues no es cierto, Nosotros e c i e r t n o o s aquí prácticamente les mencionábamos de que no los teníamos secuestrados ni nada. Que en el momento de que ellos quisieran retirarse, este, pues, lo podrían hacer. pues, En el cual ellos nos mencionaban que ellos no podían retirarse de la institución porque sus jefes, en este caso los empresarios de las unidades, pues tenían. Ahora sí que los de les decían que se quedaran en la institución, pues. O sea, prácticamente los empresarios no se preocupan por los choferes, sino por las unidades, pues, por algo material, así decirlo, pues. Y los choferes es por eso que están aquí, pues, sino, no porque los tengamos nosotros secuestrados, los tengamos amarrados, sino porque son órdenes de sus jefes. ¿Qué información tienen ustedes sobre el operativo que está haciendo la policía? O sea, igual nosotros nos mencionamos, o sea, son, son patrullas diferentes, pues, 25, 30, hasta 40 patrullas de. Llena de granaderos estatales, federales, son los que pues, se encuentran aquí, nada más, eh, eh, ahora sí que rodeando, pues, como se encuentra la pista aquí a un lado de la normal, pues igual están nada más avanzando por ahí, por la ruta, pues. ¿Y、eh, lo único que querrán será recuperar los camiones o ustedes tienen idea de, de alguna otra intención que tengan、sí. las corporaciones policiales?、Pues, e s Eh, desde el momento en que el, nosotros buscábamos el diálogo, pues decíamos que, que tenía un trasfondo todo esto, ¿no? Ya por ahí la Secretaría de Educación también mencionaba dentro de los discursos o dentro de las entrevistas que hacía que el Tripetido no tenía razón de ser, pues prácticamente era convertirla en un tecnológico y nos daba la propuesta en que íbamos a tener más licenciaturas, íbamos a tener más trabajo, de alguna manera robotizar o mecanizar lo que viene siendo la educación, pues cuando no debería de ser así, era lo que nos mencionaba. Otro de los puntos, otro de las entrevistas que por ahí le hacían, al, en este caso al señor gobernador este, Fausto, en el cual él mencionaba que igual no, para la normal de Tiripetío, no iba a haber resolución a las peticiones que, que como normal teníamos, debido a, a la deuda pública que se tiene aquí en el Estado, pues. Era por eso, en este caso, se están escudando con lo que viene siendo la deuda pública que se tiene. ¿Tienen contemplada alguna acción ustedes como este base, como comité en las próximas horas? ¿Tienen contemplada alguna acción? En lo general, pues no, solamente la, ya como se vaya entornando la situación, pues ya saben cómo vamos a ir.、Eh, ahora sí que actuando, pues de alguna manera, este, ahorita las i t u a c i ó n e s lo único que nos interesa、pues、es nada más generar condiciones, en este caso recolección de víveres y situación de ese tipo, ¿no? y más que nada、pues、la difusión, pues de alguna manera desenmascarar a. Ahora sí que la situación verdadera, a la situación que los medios de comunicación están haciendo verle a la sociedad, pues. Oye, ¿hay abierto alguna especie de, de canal de, de diálogo y de interlocución entre, entre ustedes, como normal, y las autoridades del Estado? Pues igual, ahorita nosotros, en su momento, le mencionaba hace rato, pues, ya si es necesario sentar las unidades por las condiciones que sean, pues igual avanzaremos, ¿no? Pero mientras tanto, todas permanecerán dentro de la institución mientras salga una negociación o、pues, una respuesta favorable a las peticiones que ya, que ya le mencionaba. ¿Ya se están comunicando con alguien del gobierno?、Eh, pues, la comunicación ha existido, pues, pero pues, ya ellos mencionan y lo han dicho también en los medios de comunicación de que el diálogo está, pero el, el diálogo está simplemente para platicar, y, pero no hay una propuesta concreta. De las peticiones que tenemos, pues una propuesta de trabajo que a nosotros nos garantice lo que viene siendo la matrícula de nuevo ingreso. ¿Ahorita hay alguien de representante del, del gobierno ahí cerca de la escuela?、Eh, pues no podría mencionárselo, ¿no? Igual y sí, igual a nosotros no nos damos cuenta en este momento, pero、eh, no, no, no tenemos ese conocimiento de que esté cerca, pues aquí. Bueno, no、la, la comunicación que se ha tenido pues, es por vía telefónica solamente. Ya. Oye, algo, ¿Algo importante que pienses que tenga que este, recalcarse o difundirse? Pues, solamente que que se haga valer pues, los derechos que ya están plasmados y que ahora sí que como personas nos merecemos, como sociedad nos merecemos y que hemos, hemos ganado pues, en base a la lucha. En este caso, como viene siendo la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. El respeto a, a, al artículo tercero, el, el derecho a la educación laica gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, igual de alguna manera un, un trabajo digno para cualquier ciudadano también. De alguna manera creemos que el gobierno del Estado, pues les mencionaba, es una, las escuelas normales rurales pues, son importantísimas porque en este caso son el futuro de la sociedad. Eh, en estos momentos, todos los gobiernos que han querido, pues es solamente robotizar lo que viene siendo la educación, cuando prácticamente nosotros entendemos que debemos ser un poco más críticos, analíticos y reflexivos para la situación que en su momento se vive, pues, que es difícil. Prácticamente era así como lo dijéramos: los empresarios solamente generan los recursos económicos para sus bolsillos, en este caso, los ricos más ricos y los pobres más pobres, pues. Oye,、eh, los, pra, los profesores, este, ¿qué posición han asumido?、Eh, los, pro, los profesores están al lado, a, favor, a favor de nosotros, pues nos están apoyando. Igual los trabajadores también de la institución tú, nos, nos están apoyando también de alguna manera en lo que, en lo que se puede, pues también. Oye, ¿y algunas otras organizaciones este, o colectivos o pueblos están ahí cerca? ¿Se han acercado con ustedes para ver en qué se puede apoyar o cómo está la situación de la solidaridad? Sí, el, la solidaridad se está dando por todas las organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles,、eh, en este caso sindicatos, sindicatos de maestros, sindicatos de mineros,、eh, todas las organizaciones sociales que pugnan por defender los derechos del pueblo, pues ahora sí que están. Ahora sí, aportando su,、eh, su apoyo pues, su apoyo su total a, a lo que viene siendo la normal de Tiripetio. s